Atención a esto que vamos a escuchar, el rock es escombros en el Edén. La tierra es un Edén que estamos llenando de escombros, y esos escombros están provocando el cambio climático. Lo dice esta canción, lo dicen los sick brains. Un... voz que estáis escuchando, es la de José Manuel Tafalla, muy buenas Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal? Te conozco de algo ¿no? De algo, de algo Sí. De, no sé, me, me suena tu cara, no sé si de, de, de cuando era pequeño, pero vamos o es que te pareces mucho. A uno, sí, a uno no que sé. hace <risa> a uno. casi 30 años, Jolines. Por lo menos, por lo sí. menos. También está con nosotros eh, la guitarra que está sonando, la toca Alberto Rubio, que también está con nosotros. Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Y estáis también en Madrid, en Barracudas, que es un local, es un bar... Eh, Clásico, clásico Importantísimo en la historia de, de Madrid En la historia de la movida En la historia de, de del rock también, ¿no? Pues al parecer sí Por eso hemos escogido esa sala eh, Que nos trae muchos recuerdos Y el día 14 de febrero Pues ya presentaremos aquí en Madrid el disco Ahí en la sala y A ya... las 22 horas Pero también está con nosotros Pilar Rubio, muy buenas, Bien. ¿qué tal? Hola, buenas noches, Te hemos saludado tal? al comienzo del programa La gente... Una de las cosas que sabe a ti es que te gusta mucho el rock, ¿no? A mí me encanta. Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, desde mm. que tenía 10, 11 años, mm -hmm. que recuerdo estar en casa y, y mi padre me dijo, ¿qué quieres para tu cumple? Yo le dije, quiero un, un vídeo beta, papá. Y y eso digo, pues para grabar todo lo que sale en la tele, porque claro, en esa época tú recuerdas, Bruno, que había programas de música en televisión, sí, sí, sí, tipo verdad. Tocata, tipo rock o pop y en esos momentos pues salía varón Rojo, salía Sangre Azul, mm -hmm. y me llamó mucho la atención, y, y ahí empezó todo, y ahí cambió mi vida. El, el rock, es que yo creo mm, mi vida también yo creo que la vida de mucha gente la banda sonora de la vida de una persona es importante porque asocia los momentos que ha vivido a canciones eh, y ciertos, eh, ciertas canciones eh, transmiten un sentimiento y estás sí. eh, vinculando ese sentimiento a esa canción ¿no? sí y además te marcan de por vida y, y si te das cuenta las canciones que, que aprendes cuando eres más pequeño no se te olvida nunca la letra no se te olvida nunca mm. Hoy en día no sé qué pasa, que tenemos tanta información y tanta todo nos llega tan rápido que a lo mejor no le prestamos tanta atención, pero yo soy de las que siguen comprando los discos porque me gusta leer el libreto, quién lo ha hecho, quién lo ha producido, las letras y, y bueno, pues afortunadamente hoy que estamos de estreno con Sieb Brains si y tenemos aquí el disco en la mano. Y con Alberto Rubio también, el guitarrista, el hermano de Pilar. ¡Alberto! eh, Fíjate lo que es la vida, ¿no? Muy cercana al rock, Vilar, y tiene el rock en su casa. Al final me salpicó a sí, mí. Sí, claro. claro. Desde los 7, 8 años, pues eso. Sufrí una tortura psicológica de los Rolling Stones. <risa> sí. Y no se me olvida en la vida eso. Pues, Le has Rolli, traumatizado todavía, ¿no? Rolling lo quiten a los un montón de bandas así. Sí, sí, o sea, siempre estuvo ahí y, y gracias a ella, pues, bueno, me aficioné ya. Y, bueno... Y me ha superado. Y hasta ahora. Porque yo quería ser guitarrista y me quedé en el camino. Y mi hermano, pues, lo ha conseguido. Bueno, pero hiciste eh, cosas, por ejemplo, una guía de ropa, fundamentada en el rock, fundamentada en la música. Sí, sí, sí. Que te inspiró la música, te inspiró lo que escuchabas. Yo te digo que mi profesión frustrada es mmm, guitarrista. Me hubiera encantado estar por ahí con mi grupo, irme de gira, pero claro, no se puede hacer todo, no se puede abarcar. Y, y bueno, pues la tele me me llevó a ese camino y así y ahora, así sigo. Ahora tenemos en la tele con nuestros compañeros, en el hormigreo, en Antena 13, pero a este que tenemos, eh, que tiene esto enfrente y yo tengo <risa> a mi izquierda, a José Manuel de Tafalla, ¿lo conociste hace un tiempo cuando empezaba esa cosa en 4? Sixpack, yo estaba viendo la presentación de 4, digo, pero se lo conozco. Pues sí, da la casualidad que yo vine aquí a Madrid a hacer un casting para el programa este que se llamaba six Pack que entonces mm. no sabía ni cómo se llamaba. Y hice el casting, me cogieron y, y cuando entré resulta que habían cogido a esta señorita que se llama Pilar. estábamos los dos, coño, mira, pues ¿Y esto de qué va? Pues no sé, vamos a ver de a ver a ver cómo fluye. Y, y ahí nos fue, cogieron fue un a los programa dos. Fue que nos reímos eh, muchísimo porque era un programa en donde llevabais eh, bueno, los eh, reporteros suspendíse situaciones ese eh, límite, pero bueno y, y era Bromeaba y se con la gente pero de una forma muy natural, muy humana, eh muy buena, ¿no? Sí, hombre, y, era ah, era gamberrismo del bueno lo que hacíais. Sí, era una especie de yacas, pero más light. Bueno, yo tengo que confesar que era un poco cadeta. La Pilar sí que, sí que era más brava. Vamos, sí es bastante más brava, ya lo veis en el hormiguero. Pero no, ya, no, que va, que si va. Si podía pescar, pero... que de las pruebas peligrosas. Pero vamos, al final también tenía, al final pillaba. ¿eh? O sea, yo que... creo que co cogieron a personas con caracteres muy distintos para que hubiera un poco de todo. Y él era, hombre, él era la chispa y, y, y, y el ingenio totalmente. Y bueno, ya se le ve ¿no? que hoy en día pues sigue mmm, trabajando como guionista y, y tiene su grupo y, y siempre ha sido un artista, o sea, siempre ha estado con la música, con six Brains y, y yo creo que esa conexión entre todos los que hacíamos eh, Six Pack no fue solo eh, a nivel profesional, sino que teníamos los mismos gustos en cuanto a música y eso también nos, nos unía fuera de lo que era el trabajo. Vamos, que nos pasábamos... Eh, día y noche juntos prácticamente yeah. además eh, este disco el, el, la canción que acabamos de escuchar es en Del Edén tiene mucho que ver con la naturaleza con el deporte Es, es que Lo que nos rodea es, no nos damos cuenta, es nuestra casa y estamos quitándole el techo. Hay que, que concienciarse mucho. Yo no sé, hay muchas informaciones, eh, no sé cuál es tu postura sobre, sobre el tema, pero lo cierto es que nuestra casa, imaginad que en nuestra casa estamos pasteando el techo. Pues eso es el cambio sí, climático, nos ¿no? hemos dado cuenta un poco tarde, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la gente está reaccionando y parece que, que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros a lo mejor eh, hace 20 años. Eh, con todo lo que es el gasto gasto energético que hacemos, todo lo que podemos sustituir y todas las cosas que realmente no necesitamos. Tenemos que ser conscientes de que el reciclaje es posible y bueno, y yo creo que una forma... La forma más directa, de hecho, de, de llegar a la gente es con la música. Porque con la música, como hemos hablado ¿no? hace un momento, eh, todo te queda. Y, y se queda en tu en tu subconsciente y, y lo aplicas de, de una forma más directa. Y, y pues sí, Brains eh, ha conseguido en este disco eso, ¿no? Que, que en parte sus letras eh, hagan que seamos conscientes de, de este cambio climático y de la necesidad urgencia absoluta de que pongamos remedio y por lo menos que seamos cada uno de nosotros que pongamos nuestro granito de arena. Tenemos escombros del Edén y bueno y el disco se llama La Vibración del Sol. Y, más natural que el Sol. Claro. Eh, que es no Dios, la diosa. Eh, porque Dios nació mujer, es verdad. Ah, Dios nació mujer. Que me leo, que me leo. No, Dios, Dios nació, nació mujer, mujer. nació sol. Y, y el claro. sol es femenino, ¿eh? Eso. Sí. Ah, aunque no lo creas, lo es Si lo dice Bruno, no lo creemos vale, Si lo dice el Bruno, va a la misa o sea... <risa> ¿Os parece que escuchemos otra canción de, de este disco de Ziggy Brain? Una canción que habla de extraterrestres, de Marte, del futuro, del presente Es esa canción que estamos escuchando ahora Una canción que se titula chatarra Espacial, ¿no? Chaterra Espacial Rubio, tanto se ha hablado del viaje a Marte, del hombre en Marte, que eso no llega y, y vosotros aquí decís, bueno, ya al hombre a Marte, pero se sopea la nave. Seguramente pasará algo así, ¿eh? Sí, seguramente. Y todo lo que se le pasa al tío por la cabeza es todo lo que, todo lo que suelta en, en esta letra. Mm. Bueno, el metafórico también. Se puede aplicar a muchas cosas, pero sí. Todos los problemas que puedes tener cuando estás solo y lo pequeño que eres ¿no? en el universo. Sí, verdad. De Solo. Somos una muñita de polvo en una esquinita, no somos de nada y sin embargo nos creemos todos. Pilar Rubio nos enseñó un poquito y nos nunca mejor dicho ¿no? nos devuelve a la Tierra todo lo que tenemos en, nos queremos muy importantes y luego sin embargo no somos nada en, ese, en esa inmensidad del espacio que podemos comprobar saliendo a la naturaleza viendo el cielo Diciendo, bueno, eso es enorme Y está lejísimo sí. y, y es tan pequeñito como lo vemos ¿no? No, so no, no somos nada Pero pero hacemos mucho daño Si lo queremos oh, ¿eh? claro, Al sí, sí. Esas pequeñas botitas de polvo Hay alguna que jodo Joder, claro. ¿sí? Hay alguna que es sucia pero bien ¿Hay no? algún botón, vamos. Porque hay veces que decimos Bueno, mmm, a ver, los coches contaminan Pero bueno, porque yo vaya con mi coche No pasa nada el resto no lo hace, no, no, no. Tenemos que ser conscientes de que un poco y un poco hace mucho, o sea que todos responsables. Todos responsables de esta falla, es verdad. Sí. Lo ha dicho Pilar Y eres tú el responsable de todo lo que pasaba ¿no? No, Hombre, siempre me he caracterizado por comerme sí. los marrones Pero bueno, como ya es así Pues tendré que ya apechugo Ha estado ya con las canas Pues ya apechugaré por vosotros ¿No Tú, ¿Tú Estás país? con las canas como la portada del disco Exactamente sí. estoy, ya, estoy ya congelado Bueno, me voy a congelar Es que ya llevan muchos discos, ¿eh? Bueno Ya llevan muchos discos muchos y, y, años, muchos, Bruno Fíjate y... Cuando yo le conocí a él, ya estaba con los Eagle ya estaba con el grupo. Luego la vida da muchas vueltas, pero lo que no da vueltas es el grupo y la música, ¿no? Así es. Ahí tenemos, ahí llevamos, no sé, casi, casi 30 años con la banda y vamos, como es la pasión, pues eso es eh, lo que digo yo a veces, ¿no? Cuando encuentras en la vida... Eh, algo que te gusta, pues eso es una, una gracia, o sea, poder hacer lo que te gusta en la vida y disfrutarlo, pues es una maravilla Muchas veces te encuentras a gente que no, que no encuentra algo en lo que desarrollarse y están como, como aburridos no... El otro día un invitado en el programa decía, eh, había pasado un trauma muy grande, dice, ¿tú qué has aprendido? Dice, yo he aprendido que hay que desarrollar la vocación que uno tiene vamos, no lo dudes y yo creo que, que es verdad, eh, no tenemos que irnos a esa vocación eh, podemos eh, tomar eh, carreteras secundarias pero hay una carretera principal que no tenemos que olvidar bueno, hay claro. quien le gusta hacer la Torre Eiffel con palillos pues si es feliz, pues adelante, claro. ¿sabes? O sea, eso, o, o sea a nosotros nos gusta pegarle al rock and roll ¿Sabes? Pues, y, no eh, es que, ¿sabes? Claro, cuando yo digo claro. la capital del mundo es Zaragoza pues sí, es la capital del mundo no lo dudes, sí no sí. lo dudes Hombre, yo yo le tengo mucho cariño Y ya no solo por mi nombre Sino porque al final el, el Toda verdad, la gente que la sale de ahí de Zaragoza es, eh, Pero cuánta gente ha salido de Zaragoza Muchísima muchísima, mm. muchísima gente con mucho talento Y qué suerte que los tenemos aquí todos de Madrid Sí, sí <risa> y... <Ya> que... <risa> Pues a, a, se van a tener que hacer mira en Zaragoza, y ¿eh? A ver qué pasa, que tenemos sí. que salir todos a Madrid. Sí, hay que, hay que examinar por qué pasa eso. A lo mejor. Bueno, una <risa> cosa, a mí me llama la atención, Bruno, porque los veo aquí como muy tranquilitos. Claro, también se, deben ser las horas. Sí. Que están en plan tranqui, pero eh, luego en el escenario son unos auténticos animales uh -huh. y, y una cosa que a mí me gustaría destacar es lo divertidos que son los conciertos suyos. Sí. ¿no? son son además de que son muy cañeros, son muy divertidos, así que yo animo a todo el mundo a que se junte con nosotros el día 14 que estaremos ahí pasándolo muy bien en la sala Barracudas o si no el día 15 en Zaragoza. Mejor no se podía decir. Y después nos comemos un bocadillo de calamares. nos comemos <risa> un bocadillo de calamares y lo que sea menester. <risa> <risa> bueno, tú podrás, ¿no? Sí, sí. O sí. Vale. <risa> Y escuchamos un tema más eh, vuestro, de este disco. Perfecto. Venga, lo escuchamos. Un tema que habla mucho son temas ante programas de historia, de mito, de leyenda, de mitología. Y se titula Titanes. Cierto, eh, nadie tiene que olvidar eh, su historia, porque, no, porque si no, está condenado a repetirla. Eh, esta es una frase que me viene a la cabeza, que dice... Tafaya, olvida tu historia y yo te pido la mía. Porque como la repitamos, la fastidiamos, ¿eh? Hombre, no te creas que me acuerdo de mucho, o sea... Pilar Rubio, mil gracias por estar con nosotros y por compartir estos seis minutos. Muchísimas gracias por invitarme, sabes que es un honor y todo lo que sea hablar de música y pasar un rato contigo, pues es todo un regalo, Bruno. El regalo es para... <ríe> muchas gracias. Alberto Rubio, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, gracias. Y Tafaya, yo es que siempre te llamo llamado siempre te llamo tafalla siempre ha sido el Tafaya. Apellido está fallado. Sí, sí. Solo mi padre tiene la potestad de llamarme Manolo, o sea que Es verdad que sí, sí. quedamos con Tapaia. Y ya te llamabas así cuando te conocí, pero me sí, di tafaya. cuenta después de que te llamabas así porque tú eres el Tapaia. Exactamente.